De nombre extranjero Lo encontré en el puerto Una noche fe, Cuando el blanco faro Sobre los veleros Su beso de plata Dejaba caer Era hermoso y rubio Como la cerveza El pecho tatuado con un coro amarga había la tristeza doliente y cansada de la cordeón y ante dos copas de agua ardiente sobre el manchado mostrador él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor Hombre de mujer es el recuerdo del pasado que nunca más ha de devolver. Ella me quiso y me ha olvidado. En cambio, yo no la olvidé y para siempre voy marcar este nombre de mujer Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí pero entre mis labios se dejó olvidar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 Andrando lentamente De mostrador en mostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se ahoga Mi dolor Mira tu nombre Tatuado En la caricia de mi piel